Her、radio Show.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 A través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com con bases en San Juan, Puerto Rico. Así que muchas gracias a todos los que nos han sintonizado en la noche de hoy y todos los que nos sintonicen durante la semana, durante la retransmisión de Heavy Metal Bunker Radio Show. A través de un sinnúmero de emisoras hermanas que se han encadenado con nosotros para poder difundir la palabra del metal alrededor de Latinoamérica, el Caribe y Europa. Así que bienvenidos todos, gracias, gracias a todos los que están con nosotros sintonizados. Recuerde que usted puede sintonizarnos directamente en la página de Heavy Metal Mansion, simplemente entre a. metalpr.com y ahí donde dice radio le da y le va a salir la barra le da play y automáticamente podrá escuchar la programación completa incluyendo heavy metal bunker radio show pero también si usted tiene la aplicación de tuning pues simplemente busque metalpr en tuning Aparecerá el logo de Heavy Metal Mansion y también podrá escucharnos a través de la aplicación de Tune. Así que no hay excusas para usted no poder disfrutar de estos 120 minutos de metal pesado que este servidor quiere compartir con ustedes. Así que, bien, mi gente, en esta noche, como ya les dije, estamos transmitiendo. A través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com con bases en San Juan, Puerto Rico. Pero simultáneamente con MetalPR estamos transmitiendo con la a v a n z a d a m e t a l l i c a p u n e t que tiene bases en la República Dominicana. Sí, así mismo como lo escucha en esta noche. Estamos transmitiendo simultáneamente a través de MetalPR y a través de la a v a n z a d a m e t á l i c a punto n e t Así que un gran abrazo y un gran saludo a todos nuestros hermanos y hermanas de la República Dominicana que son heavy metal maníacos y están con nosotros disfrutando de Heavy Metal Bunker Radio Show. Pero también tenemos un grupo de. Emisoras que durante la semana se encargarán de poder retransmitir Heavy Metal Bunker Radio Show. Y entre ellas tenemos a César Radio Rock, que estará transmitiendo desde Bolivia todos los domingos a las 21 horas. Tenemos a Salito Mataradio Rock.com, que estará transmitiendo todos los lunes a las 12 del mediodía a través de España. Tendremos a metalcorrosivo.com que estará transmitiendo todos los lunes a las 6 de la tarde desde México. Tenemos a Frecuencia Online Radio que estará transmitiendo todos los lunes a las 22 horas desde Buenos Aires, Argentina. Tendremos a eltúnel.co que estará transmitiendo con nosotros todos los martes a las 8 de la noche. Desde Colombia tendremos también a César Radio Rock a través de su emisora The Classic、eh, que estará transmitiendo todos los martes a las 21 horas desde Bolivia. Tendremos también a Radio Enigma que estará transmitiendo todos los miércoles a las 13 horas desde Chile.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 Así que gracias a todos ellos y un saludo a toda Latinoamérica, a todo el Caribe, Europa, Estados Unidos y desde cualquier parte del planeta que usted no s i n t o n i c e Ok, Muy bien, mi gente. Habiendo dicho esto, ya comenzamos. Ya comenzamos con nuestro despegue de la noche. Y este despegue lo hicimos con nada más y nada menos que con unos muchachitos del otro lado del planeta de un lugarcito que se llama Japón. Estábamos escuchando a la banda Hell Nerius y de su álbum The Flag of Punishment que fue lanzado en el 2003. Estábamos escuchando el tema Struggle of the Freedom Flag, un bandón de Japón que comienzan en el 2001. y precisamente t h e flag of punishment es su primer álbum de larga duración que fue lanzado en el 2003 y、eh, en n e r i u s todavía sigue en activo de hecho lanzaron su más reciente álbum en el 2019、eh, que se llamó into the purgatory y lanzaron también un dvd ahora en el 2020 que se l l a m a falling into the flame of purgatory así que Eh, el Nerius sigue en activos, un bandón de cuatro pares, han tenido ciertos cambios en su alineación, sobre todo、eh, cuando se fue su、eh, cantante, que después del álbum、eh, Reincarnation en el 2008 pues cambiaron de cantante, pero es una banda que suena súper, súper brutal. Es este prototipo de banda que se pasea entre lo que es el power metal con cierto sabor、eh, progresivo neoclásico. Porque la verdad es que los músicos que tiene esta banda son unos músicos de alta calidad. Así que ahí teníamos a Gelnerius de Japón. De su, más,、eh, de su álbum The Flag of Punishment del 2003. El tema era Struggle of the Freedom Flag. Muy bien. Pero vámonos vámonos rapidito con lo que nos gusta a nosotros que es el metal y la semana pasada comencé el programa、eh, con la banda judas p r i e、eh, s t porque estábamos celebrando el 69 cumpleañero de m r r o b a alford、eh, y así que comenzamos pero esta semana vamos a comenzar con judas otra vez vamos a comenzar con judas otra vez porque Ah, tan cerca como ayer lo que cumplió aniversario fue su álbum painkiller que también lo mencionamos la pasada semana así que el painkiller que fue lanzado en 1990、ah, eh, cumplió 30 aniversario painkiller que es considerado si no el álbum más importante uno de los más importantes de la carrera de judas priest Fue un álbum donde Judas Priest tuvo un eh, resurgir eh, con una、eh, interpretación violenta eh, agresiva, eh, poniendo de manifiesto que Judas Priest es una, si no de las mejores bandas de lo que se conoce como el heavy metal. Y los dejo con Judas Priest A Touch of Evil.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 Les s a l u d a su amigo Dark Neruda. Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas, a través de Heavy Metal Mansion, MetalPR.com y de la Avanzadametálica.net. Simultáneamente desde Puerto Rico y República Dominicana para el mundo. Eh, también, además de Heavy Metal Bunker y la Avanzada Metálica,、eh, estaremos retransmitiendo durante la semana a través de un grupo de hermanas emisoras que se han encadenado con nosotros. Y entre ellas tenemos a César Radio Rock desde Bolivia, a Salto Mata Radio Rock desde España, a Metal Corrosivo desde México. Frecuencia Online Radio desde Buenos Aires, Argentina. El Túnel.co desde Colombia. Accesa a、César、Radio Rock a través de The Classic、eh, desde Bolivia. A Radio Enigma desde Chile. Y a Espectro FM 98.8 desde Corrientes Argentinas. Así que ese es el bandón de emisoras hermanas que se han encadenado con nosotros. Para retransmitir durante la semana, diferentes días, diferentes horas, desde diferentes países, Heavy Metal Bunker Radio Show. Así que un abrazo bien grande, bien fuerte y un saludo muy especial a toda esa gente de、eh, Bolivia, toda esa gente de España, de México, de Argentina, de Colombia, de Chile. De República Dominicana, de Puerto Rico, de Estados Unidos y del mundo. Así que muchas gracias a todos los que se han sintonizado con nosotros a través de estas emisoras hermanas. Bien, pero ya habíamos comenzado, ya comenzamos con nuestro primer bloque de la noche y lo comenzamos con una de las bandas más importantes del Heavy Metal en la historia y estamos hablando de Judas Priest. Que esta semana estuvo de aniversario de su álbum Painkiller, que fue lanzado en 1990 y que esta semana estuvo cumpliendo 30 aniversario. Y en honor al The Metal God y de Judas Priest, estamos、eh, escuchando el tema A Touch of Evil, un tema、eh, quizás de los temas、eh, menos agresivos del disco. Sin embargo, es un tema muy cautivador, con un ponche y una,、eh, un grosor en, en su música increíble. A mí me encanta este tema. Bueno, de ese disco básicamente me encantan todos los temas. Pero A Touch of Evil tiene algo que, que atrae mucho, así que quise compartirlo con ustedes. Bien, después nos fuimos con Warlock. Warlock de 1984 que lanzaron su álbum Burning the Witches. Estábamos escuchando precisamente el tema Burning the Witches en la voz de nada más y nada menos que nuestra querendona Doropesh. Así que ahí teníamos algo clásico de Warlock. Y después nos fuimos con algo no menos clásico. Nos fuimos con Udo. Udo de、eh, su álbum Faceless World de 1990. Estábamos escuchando el tema Born to Run. Que dicho sea de paso, este álbum también está de cumpleaños de 30 aniversario, tan reciente como en febrero o marzo, más o menos por ahí, estuvo cumpliendo 30 años de haber sido lanzado al mercado bajo el nombre de la banda u l r o a s í que, pues, chévere. Muy bien, vámonos r a p i d i t o con nuestro próximo bloque de la noche y nos vamos a ir con, con algo que estrenó. Y aunque hace varias semanas ya habíamos dado la primicia y habíamos、eh, sonado aquí algunos temas、eh, que habían salido de single, pues ya oficialmente salió el más reciente álbum de Striper, que va, está bajo el nombre de Even the Devils Believe.、Eh, así que、eh, quiero compartir con ustedes un tema de este disco y después hablamos un poco más de él. Os dejo con Striper. ディバイ e ー One for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 Back people, estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Continuando con lo que nos toca, bien, ese bloque que estábamos escuchando lo comenzamos con un tema del más reciente álbum que salió tan reciente como esta semana、eh, de la banda Striper. Este ya hace varias semanas. Eh, habíamos eh, sonado aquí algunos temas que Striper había lanzado、eh, como lyric video a través de YouTube y habíamos sonado ¿verdad? el álbum en espera a que saliera el material completo y ya ese, ese material salió. El álbum,、eh, bajo el nombre de Even the Devils Believe,、eh, pues, ¿qué puedo decir? Mire, no es, es un disco de Striper. Con esto lo que quiero decir es que、eh, no hay ninguna novedad, no hay nada diferente a lo que Striper nos tiene acostumbrado. Eh, eh, realmente no, no encontré nada que yo pueda decir que para mí es algo diferente. Eso no significa que sea malo,、eh, y si nos ha tenido con la misma fórmula durante más de 40 años y A、nadie le ha molestado y la fórmula de striper pues le ha funcionado muy bien así que este álbum no no es muy diferente claro cuando yo escuché el primer single de este álbum pues pensé que probablemente este álbum iba a venir un poco más fuerte、eh, un poco más a lo a lo soldier under command un poco a lo a lo to hell with the devil、eh, Pero, pero no,、eh, de hecho, ese, ese tema es el tema más fuerte de todo el álbum.、Eh, el álbum está bueno, tiene muy buenos riffs, el sonido es muy bueno,、eh, la producción está muy bien hecha, las canciones están chévere, s la voz de Michael Sweet está impecable,、eh, y el trabajo del bajo es muy muy bueno y se deja sonar, se deja sentir en ese álbum. En general, el álbum, el álbum es bueno, simple y sencillamente, pues es otro álbum de Striper que、eh, pues, ni me decepciona, ni me sorprende, ni me enamora.、Eh, simplemente otro álbum de Striper、eh, es bueno, es un buen álbum. Ahora,、eh, sí tengo un poco de problema con poder digerir las líricas de este álbum. Striper, como todos saben, es una banda cristiana. Todos los discos de Striper están dirigidos hacia un mensaje cristiano, pero siempre ha sido una banda que ha utilizado la música como una manera de llevar un mensaje en lo que ellos creen. Pero en este álbum en particular, siento que las líricas van mucho más allá y es más bien una lírica tratando de convencerte, tratando de decirte no hagas tal cosa. Estamos en el fin del mundo, el diablo está cerca. Entonces siento que la lírica es como si fuera dogmática más que un mensaje a través de la música.、Eh, cuando yo escuché y comencé a verificar las líricas, tuve ese sentir. Y luego, viendo algunos reviews s a a l g u n de algunos blogs y algunas revistas serias, me di cuenta de que yo no era el único que pensaba eso. Eh, me parece que en esta ocasión trataron de utilizar el disco como、eh, una cacería de almas o para tratar de convencer a la gente de algo que en tantos años nunca habían tratado de hacer.、Eh, de hecho, terminé de escuchar el disco y sentí que había estado en la sala con un testigo de Jehová que por una hora me estuvo tratando de convencer de que dejara el mundo secular y me hiciera ello. Me parece, en mi sentido, se me hizo difícil tragarme las líricas, cosa que nunca me había pasado con los pasados álbumes de Striper. Alguna gente dirá、ah, que la lírica no importa, que bueno, para mí sí. Para mí las canciones son un complejo, completo donde la música y la lírica van cogida de la mano y usted puede enviar un mensaje que usted quiera sobre su fe y yo no tengo problema en eso, pero cuando me haces un disco. Tratando de convencerme y tratando de, de hacerme creer que estoy en, en cierto peligro, y de alguna no sé, sentí la lírica como, como, como si fueran unos fanáticos desesperados de la religión, y esa es la parte que no me gustó. Como dije,、eh, esta y como siempre he dicho, esta es mi opinión personal. Usted puede estar de acuerdo o no puede no estar de acuerdo, no hay ningún problema con eso. Lo que sí es que. Me di cuenta que después de leer varios reviews, yo no soy el único que piensa de esa manera. Hay otros que piensan de la misma manera. De hecho, a través de eh, Twitter, eh, Michael Sweet tronó contra el quien hizo el review del cassette en Blower Mount, porque de alguna manera le planteó eso mismo p l a n t en ó eso e mismo su crítica.、Eh, y a Michael Sweet, pues, simple y sencillamente no le gustó. Eh, lamentablemente así es como yo lo veo y parece que no soy el único así que el disco está bueno musicalmente hablando no tengo ningún problema con él estábamos escuchando el tema divider un muy buen tema este creo que lanzaron un nuevo、eh, vídeo、eh, que también está chévere las canciones están buenas no es una cosa que me sorprenda ni me enamore pero tampoco、eh, me decepciona así que es otro disco más de strike Bien, lo próximo que estábamos escuchando era White Wizard. De su álbum Infernal Overdrive del 2018, que es su último álbum, estábamos escuchando precisamente el tema Infernal Overdrive. White Wizard, que para mí es una de las bandas más calientes de lo que se conoce como el New Wave of Traditional h e a v y Metal. Me encantan esas guitarras de White Wizard. Y cerramos el bloque. Con nada más y nada menos que con los alemanes Running Wild de su más reciente EP Crossing the Blade estábamos escuchando precisamente el, el tema Crossing the Blade. Así que este, eso era lo que teníamos en este bloque. Vámonos entonces con nuestro próximo bloque y vamos a tener un par de chicas cantando porque, como que no últimamente no le he dado mucha participación aquí en el programa a las chicas. Y las chicas hacen un metal de puta madre, ok? Así que no se equivoquen y vámonos con una banda que a mí me gusta muchísimo, que acaba de hacer una transición de músicos del que vamos a hablar más adelante. Vámonos con Burning Witches. En Google Play o buscarnos en las aplicaciones TuneIn o Mi Radio Argentina. Frecuencia Online Radio, una alternativa para endulzar tus oídos. Estás escuchando Radio Enisma desde Santiago de Chile para el mundo. Muy bien, mi gente, muy bien. Estamos aquí nuevamente en Heavy Metal Bunker Radio Show. Les s a l u d a su amigo Dark Nerudas y estábamos escuchando un bloquetazo. Bueno, bueno, bueno. Nos fuimos、eh, con nada más y nada menos que con las chicas de Burning Witches. De su más reciente álbum, Dance with the Devil, del 2020. Estábamos escuchando el tema Lucid Nightmare. un Temazo de un extraordinario álbum. Burning Witches、eh, acaba de pasar por una transformación en parte de su alineación, porque、eh, quien era su guitarrista,、eh, Sonia Anubis n o z d e l pues se、eh, fue con Crypta, que es la, la nueva banda de Fernanda Lira. Este. Así que ella, una vez se, va el, se lanza el álbum Dance of the Devil, pues es reclutada por Fernanda Lira y se va con k r i p t a、eh, Pero Burning Wishes,、eh, ni corto ni perezoso, simple y sencillamente、eh, reclutaron una extraordinaria guitarrista de nombre Larissa Ernst, y es con quien、eh, ya está oficialmente dentro de la banda y con quien ya anunciaron. Un mini tour con Destruction por allá, por por、eh, Europa, en algún lugar de Europa. Van a estar allá tureando o con Destruction.、Eh, así que le deseamos lo mejor a Burning Witches, porque ese álbum Dance with the Devil es extraordinario. Además de que los álbumes anteriores son buenísimos. Después nos fuimos con otra chica, con otro bandón, y esto se llama Crystal Viper. Crystal Viper de su álbum Queen of the Witches del 2017. Estábamos escuchando el tema The Witch is Back de Marta Gabriel en la voz. Que ella es la、eh, piloto oficial de esta banda. Y tiene un vozarrón. Además de ser talentosísima en la guitarra y en el bajo.、Este. Así que ahí teníamos a Crystal Viper. Y después nos fuimos para Colombia. Nos fuimos con una de las bandas queridas de Colombia, Kraken. De su álbum Humana Deshumanización, estábamos escuchando el tema Desde el exilio. Cómo me gusta este tema. No sé por qué, pero este tema me encanta、eh, en la voz del de e fenecido Elvin Ramírez. Así que ahí teníamos a Kraken desde Colombia. Un saludo a toda la gente de Colombia que nos sintoniza a través del túnel rock online. Bien,、eh, quiero enviar algunos saludos、eh, de algunas personas que me han escrito a mi correo en Facebook. Eh, y eh, quiero decirle y quiero pedirles mis disculpas, ¿verdad? Si no le contesto en el momento, pero recuerden que este programa. Es transmitido en vivo los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, y después es retransmitido ya grabado ¿verdad?、Eh, en diferentes áreas. Entonces, si usted、eh, lo está escuchando, por ejemplo, un martes a las 8 de la noche, pues en realidad está escuchando el programa que ya fue grabado y probablemente yo no voy a estar ahí para poder contestarle. Sin embargo, si usted me envía un mensaje, Yo les prometo que en el próximo programa les envío el saludo. Y así está con nuestro gran amigo Federico Acosta de Santa Fe, Argentina, que me envió un correo que estaba、eh, disfrutando de Heavy Metal Bunker Radio Show.、Eh, no estoy seguro si fue a través de Frecuencia Online Radio o si fue a través de Espectro FM 98.8, pero fue de Argentina. Así que Federico, un gran abrazo, gracias、eh, por tu sintonía y por tu apoyo siempre y a todos los que、eh, nos sintonizan, ya sea a través de Argentina, Bolivia, México, Chile,、eh, de donde sea, ¿verdad? Pues、eh, nuestros más、eh, agradecimientos y nuestros más、eh, sinceros saludos. También quiero saludar a la gente de acá que yo sé que siempre están ahí. Algunos los puedo identificar, otros no. Pero quiero darle un saludo bien grande a mi hermanito Juan Carlos, Juanqui, el hombre de la lucha libre, que es muy fanático del metal progresivo. Y yo sé que todos los domingos está ahí escuchando fielmente Heavy Metal Bunker Radio Show. Juanqui, un abrazo, te queremos mucho. También al gran Sando, mi amigo y mi hermanito Sando, que también está siempre por ahí.、Eh, también tenemos、eh, al licenciado Orville Conti, mi hermanito de, de toda la vida y de las grandes historias, que también a veces、eh, está por ahí. Gente que está atrás bastidores y que no mucha gente sabe que están activos, pero son responsables. De muchas de las cosas que ocurren en nuestras transmisiones, como mi hermanito Jaycee River, que es el hombre a, a cargo de ponerle los eslabones a la cadena y es el hombre responsable de que esto se transmita a la hora correcta, en el lugar correcto, por los motivos correctos.、Eh, y no voy a dejar fuera a mi hermano el Lechón Atómico, que es el jefe aquí de Heavy Metal Bunker Radio Show. Eh, que también tiene su programa. Una vez terminemos, nosotros comienza el programa de、eh, la nueva lechonera del rock. Bien,、eh, si se me quedó alguien, bueno, se me tiene que haber quedado mucha gente. Recuerden que muchos de ustedes no los puedo identificar si están en sus móviles, ¿verdad?、Eh, solo puedo identificar a algunos、eh, que están en el chat,、eh, otros que me escriben, pero a todos、eh, los identifique o no, le envío un gran, gran saludo. Bien, vámonos entonces con nuestro próximo bloque y nos vamos a ir con una banda que hace varios meses、eh, surgió y por muchas razones, pues no como que no pudo arrancar. Estamos hablando de los ex miembros de Riot, estamos hablando de la banda Riot Ad. Riot Ad es una banda que、eh, se formó con ex miembros de la banda Riot、eh, y Pues tenían toda una agenda, ¿verdad? De trabajo. Cuando surge todo esto de la pandemia, simple y sencillamente tuvieron muchos problemas, incluyendo la muerte de su guitarrista, Lu o、eh, Cubaris, quien era uno de los miembros de Riot y uno de los miembros del Riot Act, lamentablemente murió de COVID-19.、Eh, al ellos perder el guitarrista, la banda simple y sencillamente quedó ni ato. Pero ahora en el 2020, pues reformaron la banda y lanzaron recientemente un video y un single que se llama Overdrive. Y quise compartir con ustedes este tema de Riot Act y su single del 2020, Overdrive. To go on I'm feeling o v e r d r i v e You're sitting at my side. Can you hear my wheels begin to s q u e a k some <laughs> One Hit Wonder y los clásicos que siempre hemos querido volver a escuchar están en c e s a r de c l a s i c s la única y verdadera estación del metal en Puerto Rico. Metal desde el 2001, reconocida mundialmente. MetalPR.com Heavy Metal Manager. Yes, people, we are back. We are back in Heavy Metal Bunker Radio Show. Estamos de regreso aquí y ese bloque que estábamos escuchando lo comenzamos con la banda Riot Act. Riot Act, que es una banda compuesta por ex miembros de la banda Riot. Eh, acaban de lanzar un single que se llama Overdrive y el single está dedicado a、eh, su ex guitarrista quien murió、eh, hace algunos meses a causa del coronavirus 19. Y、eh, pues nada, lanzaron también un video que está en YouTube, así que pueden subir y disfrutarlo. Y esto era lo que teníamos ahí, un, un tipo de hard rock, ahí con un saborcito medio, medio sureño. Me, no sé por qué me dio la espinita a esta tipo Tesla.、Eh, y suena muy bien, suena, suena bien. Me gustó, gustó cómo suena, suena ese tema. Así que ahí teníamos a Riot. Después nos fuimos con una banda que a mí me gusta mucho. Desde que los vi por primera vez en un concierto en el backend open air, esta banda me gustó mucho y estamos hablando de Powerwolf. Powerwolf lanza en el 2019 un álbum que se llama m e t a l u m Nostrus. Y yo no sabía que ese álbum era un álbum que básicamente estaba compuesto de covers.、Eh, sí. Había escuchado par de canciones del álbum que eran covers, por ejemplo, tiene un cover de Iron Maiden,、eh, tiene un cover de Judas Priest, este, pero no sabía que básicamente el álbum completo se componía de covers. Pues miren, sí, este álbum básicamente, y, y、eh, tengo que decir que todos los covers que han hecho suenan súper, súper e x c e l e n t e Así que quise compartir con ustedes un cover de、eh, Power Wolf. Y esto es un cover del tema Headless Cross de Black Sabbath. De la era de Tony Martin. Que lo escuché. Y simple y sencillamente me quedé con la boca abierta. Porque la verdad es que lo tocaron de una manera magistral. Y quise compartirlo con ustedes. Eso era Power Wolf. De su álbum Metal u m Nostrous. Del 2019. Y el tema era Headless Cross. Después nos fuimos con la banda alemana Chinchilla. Chinchilla es una banda alemana que siempre se ha paseado más o menos por el área del heavy power metal.、Eh, y en el 2002 lanzaron un álbum que se llama、eh, Last Millennium. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Night Train of d e a t h Al día de hoy se desconoce el estatus de, de Chinchilla. Eh, desde el 2004 creo que no graban nada、eh, Oficialmente pues no están split up Pero pues tampoco hemos visto nada Así que desconozco porque era una banda que sonaba súper súper bien Bien Vámonos entonces con Lo que ya se ha convertido en una tradición en heavy metal monkey radio show Que es con su bloquetazo de candela De fuego y de violencia musical Hoy nos vamos a ir con bandas latinoamericanas del trash, del fuego y de la candela. Y vamos a comenzar con nada más y nada menos con la banda que muchos han llamado el Testament de Latinoamérica. Vámonos con la banda Serpentor.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 Era nuestro ya tradicional bloque de fuego, candela, agresividad y violencia musical. Y hoy nos fuimos con bandas latinoamericanas. Y comenzamos este bloque con nada más y nada menos que con、eh, la banda Serpentor de Argentina. Y de su álbum Legiones del 2015, estábamos escuchando el tema Reinará el Caos. Después nos fuimos con la banda chilena Nuclear de su eh, álbum eh, Geovirus el del 2010. Estábamos escuchando el tema Asfixia. Y después cerramos el, el bloque con nada más y nada menos que con nuestros amigos y hermanos de Strike Master desde México. Con su álbum、eh, UFTM del 2017 nos fuimos con el tema t r a s h i n the Blind School. Así que eso era lo que teníamos en este、eh, bloque de agresividad y violencia. Bueno, mi gente, no me queda tiempo para más. Mis 120 minutos se han agotado en mi relojito de arena. Pero lo bueno de todo esto es que el próximo domingo, de la próxima semana, Regresamos si usted tiene una cita aquí con Heavy Metal Bunker Radio Show a través de metalpr.com o de cualquiera de nuestras afiliadas durante la semana. Así que yo me despido de ustedes hasta la semana que viene. Espero que se cuiden mucho, que、eh, protejan a su familia, que trabajen poco y ganen mucho, que coman bien y beban más. Así que. Su amigo Dark Neruda se despide de ustedes. Hasta la próxima semana. Hasta la vista. Baby.